25 de marzo de 2024 con la verdad y la memoria bien repartida en todos los puntos de nuestra patria y de nuestro pueblo Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, oyentes, oyentas Bueno, y aquí estamos Ludmila y yo con el resto del equipo trabajando en la producción, o por lo menos eso me dijeron a mí. Bueno, como tenemos dos entrevistas y un material muy interesante de la actividad que se realizara en Punta Raza, en nuestra querida provincia de Buenos Aires, en la que nuestro secretario general de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borelo, presentara eh, y, y, y se manifestara en relación a la jornada de conmemoración del Día de la Memoria, del 24 de marzo, vamos a ir a los temas que vamos a desarrollar hoy. Uno de ellos es una entrevista a Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, con quien hablamos sobre la jornada de conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Así también vamos a tener una entrevista eh, que vamos a anunciar próximamente y Nuestro pueblo tiene memoria. En ese momento vamos a acercar las palabras que Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, se expresó en el acto que se realizará por la conmemoración del 24 de marzo en la localidad de Punta Raza. Y como todos los lunes, el no te enfermezcaba. En la ciudad más rica de la patria, la mayor desigualdad. Vamos, Ludmila, entonces al no enferme Noti Enfermes, Cava Información para adolescentes de la UTEP de La Boca Sobre todo algunas compañeras que hoy me estaban consultando sobre el tema Equipo de adolescentes del Hospital Argerich Queremos comunicar que atienden jóvenes de 10 a 20 años A partir de los 10 se considera que pueden ir al equipo de adolescentes Sí o sí se tiene que pedir turno en el 147, marcar el 147 y pedir un turno para el equipo de adolescentes del Hospital Argerich. No existe otra posibilidad. Dan turnos cada 20 minutos, hasta las 15 horas. Si uno pide ahora, probablemente el turno sea recién para el mes de abril o mayo. No pueden atender demanda espontánea, salvo, que esto es muy importante cuando se trata de salud sexual integral. Eh, tampoco articulan con los CESAC, pero no obstante, la vecina, el vecino, la familia, los jóvenes del Barrio de la Boca, pueden concurrir a los CESAC o a la guardia de los dos hospitales pediátricos con que cuenta eh, la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es el Hospital Pediátrico Gutiérrez, que queda en la calle Sánchez de Bustamante, 1470, o... El Hospital Pediátrico Pedro de Elizalde, ex Casa Cunas, mucho más cerca de nuestro barrio, en eh, Manuel A. Montes de Oca, al 40. Se puede pedir en el Argerich un turno con la doctora Laura Pasca, médica de planta del Servicio de Adolescentes del Hospital de Argerich y que conoce a nuestra organización popular, los pibes de la boca y a nuestra caca. Concierto por los Derechos Humanos. El Conservatorio Manuel de Falla, de nuestra querida Ciudad de Buenos Aires, en su sede central de la calle Gallo 238, en la Sala Sinfónica, de este lunes 25 de marzo, está realizando un concierto por los Derechos Humanos. ¿Cuándo es esto? Hoy a las 19:30, o sea, faltan 15 minutos nomás, lo organiza la Asamblea Docente y recordamos la dirección en la calle Gallo 238 Sala Sinfónica, entrada libre y gratuita. Bueno, a partir del sábado 23 de marzo, o sea, hace dos días atrás de 17 a 19, se eh, puede ver la exposición artística colectiva denominada 40 años del primer día internacional de la mujer en la calle. ¿Dónde es esto? En la calle, doctor Rivarola, 145 Museo de la Mujer, en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Bueno, y una noticia un poco más preocupante, que es eh, que sabemos que este martes o miércoles, lamentablemente y muy a, a, a nuestro pesar se van a concretar 150 o 200 despidos en la Biblioteca Nacional. Por eso eh, los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Popular, perdón, de la Biblioteca Nacional están organizándose y están pidiendo que eh, todos los vecinos que asisten con frecuencia a las bibliotecas nacionales y populares de nuestra ciudad, firmen una carta y la reenvíen a las personas de la cultura, de la ciencia, de la bibliotecología, de la educación, o quienes consideren, para que podamos visibilizar estos despidos y defender las bibliotecas públicas, populares y nacionales de nuestra patria. Dejamos acá en la sede de la FM Riachuelo el enlace para que las vecinas y los vecinos que se quieran acercar a solidarizarse con los trabajadores de la Biblioteca Nacional lo puedan hacer y firmar la carta. Gracias. ya para todos los amagos oyentes en esta vallada de su radio, allí puerto rico nachumanta pacha calle 13 y las patadas vemos xopaquita pomachis cancunapa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 sin pierna, pero que camino 19.23 horas y después de este tema tan alusivo, tan referido a lo que vamos a desarrollar ahora, eh, retomamos un poco lo que planteamos en la primera parte de nuestro programa, ¿no? La verdad y la memoria están repartidas en muchos puntos de nuestro pueblo y nuestra patria. Y como bien señalaba el secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borelo, en el acto que se realizará conmemorando el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, en Punta Raza, la localidad de Punta Raza, en nuestra hermosísima provincia de Buenos Aires, vamos a tomar el, el audio 1 del hito, eh, donde él ubica con muchísima muchísima claridad cuál es la lectura que hoy en nuestra patria tenemos que hacer de este tema particular. Y de este tan importante eh, concepto y tan importante elemento de lucha que hemos tenido durante toda nuestras luchas populares que es el concepto de memoria vamos a hablar de días tuvieron una característica muy particular en estos podríamos recordar los 40 años de democracia y algo tiene que ver con que hoy de punta a punta del país hay gente de la calle claramente haciendo memoria y verdad a esta hora estas dos asignaturas ya podemos decir tarea cumplida memoria hay y verdad hay bueno eh, claramente destacamos esto no memoria hay verdad hay el pueblo ha cumplido con esa tarea. Pero veamos qué plantea Lito en relación, nada menos que a la parte que le toca a la justicia. Él dice, ya no hay tiempo. Para la parte de justicia, ya no hay tiempo para solamente hablar. Ya no hay tiempo para solamente declamar. La patria claramente está en peligro. El futuro de nuestros pibes y de nuestras pibas está en peligro. Esta tiranía de mi ley viene al saqueo de nuestra patria y necesita para el saqueo de nuestra patria hambrear a nuestro pueblo y romper todas las organizaciones populares que hay. Sindicales, culturales, de los movimientos populares vienen decidido a eso porque esa es la Argentina Y porque acá tenemos historia de resistencia. Y porque acá tenemos historia de volvernos a poner de pie dignos y rebeldes de momentos adversos. Es tiempo de ponernos la mochila al hombro. Es tiempo de salir a ser protagonistas y constructores de nuestro propio destino. Es tiempo de ser protagonistas y construir nuestro propio destino. ...excelente este concepto de hito ...lo vamos a retomar durante todo el 2024... ...como ya lo venimos trabajando de, desde hace 10 años... ...¿no?, que lleva este programa... ...y él define claramente que significa que falte la justicia... ...¿no?, que vienen a romper las organizaciones... ...que vienen a romper nuestros espacios de intercambio y reciprocidad... ...que vienen a romper los espacios de cultura... ...los espacios de eh, acceso a derechos... Eh, y como tercer audio, el último que vamos a escuchar hoy Pero nos vamos a, a detener en este último audio para quedarnos pensando Para que los malos ganen, dice Lito Los buenos tienen que eh, no luchar Entonces la consigna que nos va a transmitir es Luchar hasta vencer, escuchémoslo Y quiero terminar con una frase ...que es que para que los malos ganen, tiene que pasar que los buenos no hagamos nada para impedirlo. Y estoy convencido de que acá no se rinde nadie y que vamos a luchar hasta vencer. Gracias compañeros. Bueno, lo decía aún mejor de lo que dijimos acá en el piso de la radio, ¿no? Para que los malos ganen, tiene que suceder malo, que los buenos... No hagan nada para impedirlo No se le puede agregar más claridad a esta frase Así que nos vamos a quedar pensando en esto que planteó Lito Y nos vamos a un tema musical Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron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 de una bomba al mar todo está clavado en la memoria espinada de la vida y de la historia la memoria... Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y angeleli dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria. Refugio de la vida y de la historia La memoria está ya hasta vencer A los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 250.000 guatemaltecos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 Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta más a los pueblos que la gente no la dejan volar libre como el viento.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 dijile Santiago Rayantier Ruci, más que se amote, no no va a cachar. Entre nosotros no somos los enemigos, trato mal con la chuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes o sea, con la gente que quiere ahogar al hip hop, al arte, la cultura, a los barrios, con esa gente trato mal, esa gente mi enemiga y entre iguales y la mejor. escuchar algo que me motive adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. De los bueno, aquí estamos en contacto con Joana Duarte, parte importante del nuevo secretario de la UTEP. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo te va? Alejandro y Patricia te Tezaladón aquí en el Gran Pueblo Salud. Hola, Alejandro, Patricia y la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, queríamos charlar un poquito contigo esta eh, impresionante movilización del día de ayer el día 24 de marzo, de Memoria, Justicia, Verdad y Justicia, eh, en un contexto muy particular, en medio de un gobierno eh, que nosotros calificamos como una tiranía institucional. Y bueno, queremos saber cuál es tu opinión, como como viste ayer la movilización, qué te pareció y qué idea surge de esto. Bueno, primero que nada eh, decir que la verdad que ha sido un 24 eh, distinto por todo lo que estamos viviendo, lo que está viviendo nuestro país. Y, y el ataque hacia el pueblo argentino por parte de este gobierno que asumió el 10 de diciembre, digamos, ¿no? Y segundo, que creo que a pesar de todos esos ataques y del, de fundamentalmente del considerable negacionismo eh, que tiene el gobierno para con el terrorismo de Estado, eh, o que intenta instalar, yo creo que lo que quedó demostrado ayer es que el pueblo argentino tiene... Tiene alguna síntesis y, y hay cosas que no están en discusión y no van a estar en discusión y que tiene que ver con la con el repudio, con con el nunca más a ese terrorismo de Estado eh, y fundamentalmente con, con repudiar eh, la posición y la postura que viene tomando este gobierno respecto a, a esa temática, digamos, ¿no? Por eso creo que ayer eh, fueron eh, un millón de 500.000 personas que se movilizaron en todo el país, en todas las plazas del país de eh, días que estaba estaban las familias estaba estaban los jóvenes estaban los eh, los trabajadores eh, los militantes quizás muchos que no son militantes pero que también estaban en la plaza porque porque efectivamente si hay algo que este pueblo en este país hace mucho tiempo eh, ha decidido es decirle nunca más a esa historia nefasta, a esa historia tan tan cruel y tan tan oscura de nuestro país y que no estamos dispuestos a que nadie ponga en duda de lo que fueron aquellos años, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que esta que esta movilización puede impactar en, en los próximos días, en las próximas semanas, en función de todas las necesidades de nuestro pueblo, además de reivindicar el tema de la memoria, que como vos decís bien, estamos de acuerdo, nuestro pueblo ya tiene instalado una marca indeleble respecto de que esto no puede volver a suceder. ¿Qué te parece a vos que esto puede generar para de aquí en más para el, las batallas próximas que tenemos que dar para el bienestar de nuestros compañeros y compañeras? Yo creo que es una botanada de esperanza y, y de, de impulso que lo venimos viendo incluso en muchas luchas sectoriales que se vienen dando, eh, que efectivamente el gobierno de Nilei eh el Gobierno criminal de mi ley piensa que que atacando que amenazando que tratando de amedrentar eh hace que el pueblo se desmovilice lo que lo que va consiguiendo cada vez eh que sus ataques van dirigidos al pueblo es efectivamente eh, que cada vez haya mayor confluencia en las distintas luchas sectoriales nosotros de la usted bueno cuando nos movilizamos y cortamos unos 500 cuas en todo el país. Eh, sobre todo en la, acá en el AMBA, en el Puente Pueyrredón, en el Puente Saavedra, el Liniers, en La Matanza y demás, lo que vimos es que vino mucha gente que no está en la UTEP, pero que son trabajadores y que hoy se ven afectados y que ante la convocatoria de ir a, a repudiar este gobierno que ha desfinanciado los comedores, los merenderos, eh, ante la crisis alimentaria que hay, y eh, han salido a la calle a repudiar este accionario. ¿no? Entonces lo que me parece que... El gobierno pretende minimizar, pero que cada vez va creciendo mucho más y que a mayor ataque, mayor movilización, mayor eh, organización popular, digamos, ¿no? Mayor ataque, mayor movilización popular. Esto está comentando Diana Duarte, compañera de la, de la conducción de la UTEP. Eh, pensando en eso, eh, ¿qué gesto genera hacia nuestras compañeras y compañeros que después de muchas crisis y muchas dificultades para, en algunas ocasiones, generar cierta unidad, refirió ayer ver tanta tantos compañeros y compañeras unidos detrás de la bandera, no solamente de la UTEP, sino también de la CGT. ¿Qué te parece a vos que qué efecto puede generar esto para las próximas luchas? Bueno, para nosotros la movilización de ayer, haber eh, entrado a la plaza en la columna en conjunto con la CGT, es un hecho histórico, y que habla también de del de lo central que es hoy el movimiento obrero organizado y los trabajadores en general, y que sin duda que es hoy la única herramienta, eh, creo la CGT, que, que puede juntar esa plaza de, del 24 de enero, que es quien está encabezando la, la las resistencias, las luchas ante este gobierno, cional y que sin duda que la que desde laut estamos estamos muy muy orgullosos de, de concluir en la columna con la cct porque sin duda que entendemos que es ahí donde se se, se está construyendo no solo la, la resistencia sino que también creo que sin duda que la salida política va, tiene que ser eh, con, con el protagonismo de los trabajadores digamos no creo que de una vez por todas los trabajadores tienen que ser la expresión política de un modelo de país que confronta este modelo nefasto de, de Javier Milet, digamos, ¿no? Es muy interesante lo que plantea Joana porque, en general, eh, nos han construido un sentido común en el cual eh, eh, la gremialidad de los trabajadores, como mucho, tendría que alcanzar a, al reclamo de las reivindicaciones no concretas de salario y condiciones laborales o estás planteando que además de esa tarea indelegable que tienen las organizaciones sindicales de los trabajadores y trabajadoras también hay una función política una función que recupera Eh, los horizontes de, de, no sé, se me ocurre, Huerta Grande, La Falda, donde además de las reivindicaciones gremeles, había una construcción de una política para un país distinto, para una soberanía de nuestra patria, ¿no? no eh, Entiendo que vas sí, por ese lado, ¿no? Sin duda que, que, que ante tanta crisis de, de representatividad que hoy vive el pueblo argentino, yo creo que, sin duda que el protagonismo de los trabajadores no va a ser solamente en la resistencia, y van a ser desde ahí desde lo profundo de nuestro pueblo desde de lo profundo del movimiento trabajador de los trabajadores argentinos en su conjunto desde ahí tiene que nacer la, la expresión que que confluye luego de un programa de un programa un modelo de país como bien vos lo decía los puntos que, que decía pero incorporándole también la discusión de, de un país federal en serio de un país que que donde la, la producción y el trabajo sean la centralidad de cualquier modelo de país en el cual creemos los trabajadores y las trabajadoras argentinas, ¿no? Por eso nosotros estamos convencidos que aquella plaza del 24 de enero es el puntapié inicial de no solamente la confluencia de distintos sectores trabajadores y del pueblo argentino en su conjunto para ponerle un freno a este gobierno criminal Eh, que quiere y busca destruir el Estado y atacar directamente al pueblo argentino en su conjunto, sino que también de ahí va a surgir eh, la representación o, o la confluencia de, de, de la política. digamos Así que me parece que eso es hoy, eh, más que nunca, creo que los trabajadores tienen que ser protagonistas no solo en la, en la gremialidad, en, la, en lo sindical, sino también, eh, efectivamente, creo que es tiempo ya de que los trabajadores sean ...protagonistas eh, de un modelo de país distinto que, que expresa la mayoría de los argentinos. O sea que cuando nos dicen, nos digan que los trabajadores estamos haciendo política... ...nos tenemos que sentir orgullosos, <ríe> ¿no? Y no como un sí, defecto que, que en los medios aparece. Sin duda, porque la política, por lo menos yo creo en la política... ...como herramienta de transformación de las realidades, sobre todo del pueblo, del pueblo trabajador... Y porque quienes venimos del peronismo, eso es el peronista, y, y la verdad quienes venimos del peronismo, si algo hemos aprendido desde que nacimos, es que Perón, si algo transformó, es cuando convirtió al, a los trabajadores en un sujeto político y cuando en aquellos años, por ejemplo, la Cámara de Diputados estaba integrada por el 40% de, de, de trabajadores, sin dudas que eh, el modelo de país para la gran mayoría de los argentinos, con el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Joana, sé que tenés una agenda muy compleja, que estás ahí corriendo de un lado para el otro. Te agradecemos muchísimo que te hagas hecho un tiempito para charlar con nosotros. Eh, te invitamos eh, en, una, en una próxima ocasión donde podamos hacer incluso una mesa de debate para charlar sobre todas estas cuestiones que hoy resumidamente has planteado y con la plena alegría de que nuestro pueblo no cambia de idea escuchándote. no Sigue con las levantando las mismas banderas. Así es. Muchísimas gracias eh, y a no aflojar y más temprano o tarde eh, el pueblo trabajador va, va a reconstruir este país. Muchísimas gracias. Así pasaba por Al Gran Pueblo Salud en la FM Riachuelo, Joana Duarte, secretaria de la UTEP. Muchas gracias, Joana. Gracias, gracias. gracias. Seguimos a al, al Gran Pueblo Salud en la FM Riachuelo en la jornada posterior de... A, al día histórico del 24 de marzo del 2024 donde nuestro pueblo vuelve a dar eh, eh, claras señales de que no se va a dejar dominar por un gobierno tiránico como es este de Miley que va en contra de sus intereses y para seguir recolectando eh, la, las palabras y las referencias de nuestro pueblo organizado estamos en contacto con Luis Cáceres Secretario General de sindicato de Ladrilleros Hola Luis, ¿cómo te va? Alejandro Lucero te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, quería mostrar un poco contigo eh, de cómo viste ayer la jornada, una jornada histórica. No recuerdo haber visto tanta gente en la Plaza de Mayo para un 24 de marzo. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Cómo la vieron los compañeros? Sí, nosotros este, como sindicato de la Villero participamos de la, de la movilización y la verdad que Este fue creo que una respuesta a, a la política que viene llevando eh, el Gobierno Nacional. Y realmente, si bien nosotros entendíamos que iba a ser una movilización importante, pero quedamos sorprendidos por la masividad de una movilización histórica que además se desarrolló en todas las plaza de la, de la Argentina. Y, y realmente eso y no va, a renueva nuestras convicciones y, y a la vez demuestra que hay un pueblo que no se resigna y que está dispuesto a movilizarse para defender su, sus intereses para defender, digamos, ¿no? la memoria. Es, es interesante lo que planteas porque a veces uno sigue pensando en, en la centralidad de, de una Buenos Aires que ya no, no mira al país, al resto del país, y sin embargo, eh, el día de ayer fue increíble, más de un millón y medio de personas en todo el país, ¿no? Como vienen siendo la, las últimas movilizaciones, como fue la del 24 de enero también. Eh, qué cómo, ¿Cómo viste vos, eh, te vimos al frente de la columna de unidad de la CGT y de la UTEP, cómo, cómo viviste esa experiencia junto a esto, al nuevo sujeto social que significó en los 90, los trabajadores que se construían su propio trabajo, ¿cómo lo percibiste vos desde tu lugar? La verdad que eh, vivimos dentro de lo que fue la movilización, no la masividad, y, y ver a distintas generaciones movilizadas, realmente eso fue muy emotivo, pero también... Eh, entre eso la participación de la cgt es la primera vez que la cgt convocó un 24 de marzo sí. eso también creo que es un hecho este muy importante y, y después eh, de ver ahí a la cabeza de la columna la bandera de la usted y, y la bandera de la de la cgt junta marchando un 24 de, de marzo reivindicando a todas las compañeras y compañeros eh, que, que sufrieron la persecución, el exilio, la cárcel, la desaparición, la muerte, realmente este, a uno que es parte de ese proceso, porque nosotros desde la Unión Obrera de la República Argentina militamos este, para que para que se concluyera esta unidad y realmente verla reflejado reflejada, este este 24 de marzo es algo que realmente que nos llena de orgullo y creemos que ese es el camino. siempre lo decimos. la única manera que podemos transformar esta Argentina injusta es a partir de la unidad y el protagonismo de las trabajadoras y trabajadores y ayer vimos eso ¿no? que quien eje de la resistencia contra el gobierno de Mil es son las trabajadoras y los trabajadores, e es la CGT, la doctTA y, y la UT, y así que realmente es contento por, por este camino que que venimos, que venimos construyendo hace hace muchos años y que ayer se vio reflejada cuando entramos a la plaza de mayo por la diagonal de del Sur, realmente fue muy emotivo. El, el movimiento obrero unido eh, a la cabeza de, de la resistencia y de cada las nuevas transformaciones que necesita nuestro nuestra patria esto nos está contando Luis Cáceres secretario general de, del gremio Ladrilleros eh, Luis, para los que tenemos algunos años y alguna capacidad de lectura respecto a nuestra historia eh, así surgió el peronismo o me equivoco sí, el peronismo la representación política construida un 17 de octubre de 1945 así que este el, el peronismo es eh, la respuesta que concluyeron que concluyó nuestro pueblo a través del movimiento obrero organizado pero que también fue producto porque uno dice nació el, el, el 17 de octubre del 945 pero antes que ese día histórico que cambió la argentina hubo 40 años de pelea o sea estuvo la semana trágica la patagonia rebelde la persecución cárcel este deportaciones de trabajadores inmigrantes que vinieron de europa a, a trabajar a buscar un, a buscar un mejor por venir pero que organizaron los sindicatos o sea que el peronismo fue resultado de más de 40 años de lucha de las trabajadoras y los trabajadores así que ese es algo que y lamentablemente se perdió en esto en estos 40 estos 40 años de, de democracia este se perdió que, que, que solamente la esencia del movimiento nacional son las trabajadoras y los trabajadores y, y creemos que este es el camino Porque los lugares que hemos, digamos, hemos ganado fue producto del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha, de la cárcel, del exilio, de la persecución. Así que creo que hoy estamos retomando este, ese camino. Muy claro, muy claro tus conceptos, en particular cuando eh, juntas eh, el origen del peronismo y los ya más de 40 años de democracia, eh, pensaba mientras te escuchaba que esta democracia ha perdido el componente que tenía el surgimiento del peronismo, que es la democracia en la calle, digamos, ¿no? Nos hicieron creer que la democracia se hacía adentro de las instituciones, encerrado en, con la alfombra roja y en, y, en el, y en el Parlamento, en el Congreso, digamos, ¿no? Lo cual no está mal, pero solamente con eso, ¿no? nos Falta el componente de la calle donde nuestro pueblo se expresa Con, con, con claridad, digamos, ¿no? cuando hay algo que, que va en su contra, ¿no? no, no sé si, si lo, lo ves de ese modo sí, sí, creo que el peronismo es un movimiento y, y el protagonista es el pueblo organizado Evita decía que a la violencia brutal de la antipatria le opondremos la fuerza popular organizada Y fuerza por, eh, fuerza por Poder Organizar significa organización popular. Es la comunidad organizada, es la organización barrial, es la participación de, de los sindicatos, de las cooperativas, de las distintas herramientas que el ha construido en, en este camino ya de hace muchos años. Entonces, eso se fue perdiendo, quedó de costado. Como que lo único, lo único importante era solamente la representación política y la gestión. Entonces creo que, bueno, que una de las, de lo, de la, de las causas de esta derrota es esa, ¿eh? y que tenemos que volver, este, estamos obligados, no es que tenemos que volver, no mm. porque hoy estamos en, un, en una etapa de resistencia. Hoy el, la iniciativa la tiene el, este, el gobierno nacional, y nosotros estamos en una situación eh, defensiva, por lo cual es necesario volver a atacar y en honor del baúl, esos libros que fueron, digamos, guardados, que tiene que ver con la historia de lucha de nuestro pueblo, y parado en esa historia, en esa memoria colectiva, tenemos que asumir los nuevos de, de desafíos, ¿no?, para construir una Argentina con, con justicia social. Luis, te agradecemos muchísimo eh, a todos, haber podido charlar contigo el, el, un programa de radio nos queda corto necesitamos armar alguna mesa redonda y encarar algunos debates que en medio de la urgencia de, de la batalla, en medio de la necesidad de la resistencia, necesitamos también poder intercambiar algunas ideas y, y refrescarnos, como vos bien decís algunos conceptos que quedaron guardados en algunos baúles, así que compañero le agradecemos muchísimo la comunicación y nada eh, muchas gracias Tres ejes, sí hermano Que es el desafío que tenemos. Tenemos que unir este la lucha reivindicativa, ¿no? Sí, sí. La pérdida en la calle de cada barrio, de cada organización sindical, pero a la vez tenemos que discutir qué Argentina queremos. O sea, no podemos volver a ser gobierno y volver a perder oportunidades como la que aprendimos durante estos 40 años de democracia. Así que, y a la vez construir una nueva representación política que exprese este, los problemas, las necesidades que tiene nuestro pueblo. Así que, bueno, yo estoy a, a disposición, cuando me quieran invitar, yo antes que secretario general de la Universidad de La Grisera, soy un militante. Así que, a disposición. Lo sabemos y por eso charlamos contigo y seguramente nos volveremos a encontrar. Luis, muchísimas gracias, eh, saludo a todos los compañeros y nos vemos en la lucha. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entretencer a los pueblos. cazadora de la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 son sin sentit hostios vayas pots doctor que li manda el mal el magneto ya va no tanta información corrompida en tu cabeza es un diván y tú boloncito en estado de laminación qué movida Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiero del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva y los pobres comancanos y rocericos. Mierda. Mierda. La radio de tu La radio de tu barrio. que pare el imparable que te fulmina no puede parar no puede... No es la pera, no tiene más, no quiere más gas, procedente de los antiguos que el fodote cuando habla te pone, lenguachón, implacable lenguachón, entiende su red de mi guía, soy todo mi vida adicto al confort.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 Escúchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas, solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prende la radio y rompe el cerco. Yo arma yo, hasta que no te pase algo. No va no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, tráfico, individualista, vestido que